La Glorieta, con Rosmaria y Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes y 13 de septiembre. La Glorieta vuelve tras las vacaciones de verano, mientras la ciudad también regresa poco a poco a su rutina. El inicio del curso escolar, ya saben ustedes, fue la pasada semana y en el Che quedó algo agrietado por el cierre del colegio Ausias Smart problemas en la estructura del edificio obligó a tomar la decisión de reubicar el alumnado y al profesorado pues en otro centro, el Colegio Casablanca. Uno de los temas que sin duda abordaremos en nuestras tertulias de esta semana aquí en La Glorieta al igual que el inicio del curso político que ha comenzado con el propósito del equipo de gobierno de no subir impuestos pero con la negativa a crear ese paquete de ayudas económicas pedido por el Partido Popular para poder pagar los Recibos de la Luz, cuyo precio pues sigue disparándose. Además, Elche ha salido a la calle para protestar contra la homofobia, por lo que el pasado sábado se celebró esa manifestación bajo el lema Elche orgullosa, con la participación de la cantante ilicitana Alba Reche, quien fue la encargada de leer ese manifiesto en favor del colectivo LGTBI en la Plaza de Vais. Aquí la escuchamos. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las entidades que han querido contar conmigo, a todas las personas del Ayuntamiento, a vosotros y además a todas las helipitanas que han venido y han querido y decidido acompañarnos en esta tarde que para mí la verdad ha sido muy importante, ha sido muy emocionante aparte del manifiesto vivirla desde atrás poder compartir con todas estas personas que al final estamos dentro del colectivo y van a venir tiempos duros si es que ya no lo han sido hasta ahora, con lo cual tenemos que estar más unidas que nunca. Esto ha sido súper grato y beneficioso yo creo que para todos y para una sociedad muchísimo más justa e igualitaria, así que muchísimas gracias a todos. Y tres años después de la dana que asoló la vega baja y cuyos efectos aún sufrimos, esta semana comienza con nubarrones que amenazan lluvia, aunque no intensa, y que han bajado las temperaturas. Y en cuanto al COVID, pues hay buenas noticias. En este último mes la incidencia ha bajado de forma considerable. Ya estamos por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y se ha logrado inmunizar... ...al 70% de la población... ...ahora queda convencer... ...a los que aún no se han vacunado... ...de que lo hagan... ...para protegernos... ...a todos de los contagios... ...así lo ha expresado lo expresó ayer mismo... ...el propio alcalde... ...Carlos González. Entramos en la recta final de la vacunación, ya hemos alcanzado el 70% de la población con pauta completa, ahora resulta esencial que todas las personas que por alguna razón no se han vacunado acudan al polideportivo del Toscar sin necesidad de cita ni de hacer ningún tipo de gestión y que se vacunen porque ello nos permitirá reforzar la inmunidad del grupo, extenderla más allá del 70% y así reducir aún más el ámbito de propagación del virus. Es una cuestión de responsabilidad individual, pero que trasciende de lo personal, porque tomar la decisión de vacunarse es contribuir entre todos a crear un muro de contención frente al coronavirus. Eso es compromiso con los demás, con nuestro entorno personal y familiar y también con la sociedad. Por eso pido encarecidamente a las personas que todavía no se han vacunado que lo hagan y que de esa forma contribuyan activamente a frenar la propagación del virus, un factor que es clave para la salud, pero que al mismo tiempo lo es también para la recuperación económica del empleo en nuestra ciudad. Pues debido a la importancia de este mensaje volveremos a incidir en él porque hoy en nuestro programa a las diez y media tendremos al responsable de la campaña de vacunación en el che. Carlos de Gregorio para hacer balance e incidir, como hemos dicho, en este mensaje que acabamos de escuchar del alcalde Carlos González. Y en unos minutos también hablaremos con la psicóloga Teresa Marín de los divorcios tras las vacaciones y abordaremos además la Semana de la Movilidad Europea, que trae cada año a Elche una serie de actividades para fomentar el transporte público. ...y no se olviden que hoy lunes sobre las 10 de la mañana... ...nos toca hablar del Elche Club de Fútbol... ...en esta ocasión con José Antonio González... ...porque Paco Gómez está viajando ahora... ...para realizar la cobertura del partido... ...que disputará esta noche el Elche Club de Fútbol... ...contra el GPA. Y comenzamos ahora con la canción Monde Monday Monday... ...y uno de los éxitos, de los muchos éxitos... ...de ese mítico grupo de mamás and papas... ...de la década de los 60 se convirtió en un baluarte del folk pop californiano y fue uno de los pocos grupos junto a los Beach Boys y otro más que no se borraron de la historia de la música tras esa invasión británica de la época donde los Beatles pues arrasaron con todo para, para nada, para... Just that day Monday, Monday Sometimes it just Turns out that way Oh, Monday, Monday You gave me no warning. For what was to be Oh, Monday, Monday How could you leave And not take me Every other day, every other day, every other day, every, every other day other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, Monday comes, Monday comes, cry comes, Monday comes, Monday Monday Monday Monday Monday Be here with me. Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yes. Yeah. Oh, and every Monday comes, every Monday comes, and you can find me crying all the time. Mom. that day ba da, ba da da Monday, Monday It just turns out that way Monday, Monday Oh, God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 Pasan nueve minutos de las nueve de la mañana y de un grupo emblemático pasamos a uno de los iconos más grandes de la historia de la música del siglo XX, hablamos de Elvis Presley, porque este pasado mes de agosto se cumplieron 44 años de su muerte en esa lujosa mansión de Memphis. una muerte de la que se sigue escribiendo porque no están claros sus motivos, lo que sí está claro es que la desaparición del rey del rock y el inventor del rockabilly fue llorada por millones de sus seguidores en todo el mundo se derramaron lágrimas por una voz que se apagó demasiado pronto su vida fue corta pero intensa ¿Qué? say only fools rush but I can't help falling in love with you shall I Stay, would it be a sin if I kept falling in love with you? Like The a moon. river flows. Surely to the sea Darling, Darling so it goes Some things are meant to be Take my hand. Take my whole Life too For a Falling in love With you Like a river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be Take my Take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with Es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenza Automoción, concesionario Maxus IDR. En Llorenza Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenza Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ...quedan dos minutos para llegar a las nueve y cuarto de la mañana... ...y nosotros seguimos con más música, ahora es actualidad... ...se ha hablado de este fin de semana del grupo Bácara... ...aquel que arrasó en la década de los 70... ...y que se separó en la década de los 80... ...y se ha hablado de ese grupo por desgracia... ...debido a la muerte de una de sus integrantes... ...María Mendiola murió a los 69 años... ...este pasado fin de semana... ...pues tras su muerte... ...la recordamos con uno de los éxitos de Bácara... of what you're looking for, Ooh, baby, I wanna keep my reputation, I'm a sensation, you try me once you'll make for more. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first word and in the course. But I will give you one more chance. La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas Saben ustedes que las vacaciones de verano han terminado para la gran mayoría Y la vuelta a la rutina, a la rutina pues supone comenzar a trabajar, el regreso de los hijos a los centros educativos Y septiembre... Es un mes complicado para muchos matrimonios, no por el hecho de ver cómo la economía doméstica se resiente, sino por ver que la relación de pareja entra en crisis. Vemos que en septiembre es el mes donde se inician la mayoría de las rupturas de los matrimonios. Hay informes que indican que España está por encima de la media europea en cuanto a divorcios. Más de 3 millones de divorcios se han tramitado desde que se aprobó la ley en 1981 y un tercio de ellos ...comienzan tras las vacaciones de verano... ...pues bien, para saber por qué hay más divorcios... ...después del verano... ...hablamos con eh, la psicóloga Teresa Marín... ...quien ha estado en varias ocasiones... ...aquí en nuestro programa La Glorieta... ...porque además es eh, coordinadora... ...del grupo de intervención psicológica... ...en emergencias y catástrofes de la provincia... ...y presidenta de Psicólogos Sin Fronteras... ...Teresa Marín, muy buenos días... ...muy buenos días Romerín... Eh, ...¿has regresado de las vacaciones al igual que yo?... Bueno, las vacaciones este año han sido demasiado cortas para mí. Como siempre. Eh, pues Teresa, ¿por qué hay más divorcios después del verano? Pues porque en el verano es cuando tenemos más tiempo para estar con nuestra pareja, es cuando nos podemos conocer mucho más, ver cómo se reacciona ante situaciones normales, de cotidianidad, situaciones de pareja, situaciones de familia, cómo nos desenvolvemos en el rol de padre, de madre... Entonces, a veces las expectativas quizás estaban muy altas o simplemente las expectativas, aunque no estuviesen altas, pues no se cumplen. Por lo tanto, la pareja nos puede defraudar y, y en septiembre, cuando nos mimetizamos más con la naturaleza, pues somos, iniciamos como algunos árboles, ¿no? Uh -huh. a, a, desprender, a desprendernos de aquello pues, que nos resulta pesado, que de cara al futuro igual ya no nos viene también sostener, mantener o aguantar. Bien, ¿y qué, qué, qué podemos aconsejar a los matrimonios? Eh, que no se vayan de vacaciones o que gestionen mejor las vacaciones, que se organicen mejor, eh, cómo se puede evitar la ruptura o es inevitable. No, no, para nada, ¿cómo que es inevitable? No, a ver, lo importante es no generar unas expectativas altas, ¿no? es decir, eh, lo principal es ser realista como en nuestra pareja, que podemos esperar de nuestra pareja, y sobre todo una comunicación muy, muy fluida y muy bidireccional, es decir, hablar, comunicarse, expresar cómo se siente una persona y ofrecer otras soluciones, otras alternativas, es decir, cuando algo nos molesta no vale el silencio, no vale el enfado, no vale el reproche, lo importante es comunicarse, verbalizar, expresar en definitiva, pero siempre desde una actitud amigable y conciliadora, pero claro, uh -huh. muchas veces el acumulo de situaciones y de malestar pues puede llevar a, a desbordarse la persona, enfadarse y decir, pues hasta aquí no quiero continuar. Y, y también puede ser eh, que en vacaciones el contacto de la familia, es decir, de los suegros, puedan influir también en la ruptura de los matrimonios. Bueno, a ver, el concepto suegros está vinculado a, a un concepto bastante negativo, cuando no para todas las familias ese concepto es tan negativo. Lo que sí que es cierto que en verano el contacto con otras familias, que normalmente, o sea, con otros familiares que normalmente no tenemos contacto, puede generar que los demás se den cuenta de, de situaciones que estamos viviendo y que no somos conscientes. Entonces cuando hay pequeñitas faltas de respeto, que quizá la persona no las ve como tal, pues que venga un familiar a pasar unos días en vacaciones, pues igual destapa ahí una pequeñita olla a presión que estaba soportando la persona. Entonces, no tanto los suegros, la figura de los suegros como algo que vienen a tu casa a invadirte, sino como otros familiares que vienen de buen grado a pasar unos días y ven que la pareja pues no no es como esperaban que se estuviesen llevando. Y, y eso pues hace comentarios y ¿sí? quizá la persona empiece a plantearse cositas. ¿Y por qué nosotros, según los informes, estamos por encima de la media europea en cuanto a divorcios? ¿Qué pasa en España? ¿No funcionan los psicólogos? ¿Los matrimonios no acuden al psicólogo para solucionar precisamente esas grietas que acaban rompiendo la pareja? Porque no bueno, se no se aplica esa teoría que acabas de de mencionar, de comunicarse pues, y no tener no las expectativas tan, al, tan elevadas? No tenemos ningún estudio validado del por qué, el número tan alto de divorcios. Entonces, yo creo que es multicasual, multi es decir, son muchas las circunstancias por las que pueda estar tan elevado en nuestro país la tasa de divorcio, pero realmente no hay. Que los psicólogos no funcionan, pues la verdad es que cada vez se está quitando más el estigma. Y, bueno, no sé si nuestros radio oyentes saben que hay una figura maravillosa para evitar pues, esa situación de, de divorcio o de divorcio traumático o, o simplemente poder ayudar a gestionar, ¿no? Y es el coordinador de parentalidad. Es una figura, es un sigolo experto en, en relaciones de pareja en relaciones de familia que lo que evita precisamente es que que se puedan generar todas esas grietas y que se pueda solventar o en el caso de que no se pueda solventar pues ayudará a, a que sea lo menos traumática esa separación posible y si hay niños mucho menos traumática. Hemos hablado de las vacaciones, pero también hay rupturas por crisis económica. Eh, hay un refrán que dice que cuando eh, veas eh, la pobreza entrar por la puerta, el amor se escapa por la ventana o algo así. Eh, ¿Es cierto la crisis económica y más ahora con el COVID está produciendo eh, efectos eh, dramáticos en muchos matrimonios? Sí, sí que lo está produciendo, pero no tanto por la escasez de, de dinero, sino por el, la sensación ¿no? De, no, de estar agobiado o agobiada en todos los planos. Y el tema económico también es muy importante. Es decir, cuando no se les puede dar a los hijos o cuando no se puede proporcionar a la familia lo que uno o una se había marcado, la persona entra en, en un profundo estado de ánimo deprimido con una con una pierna en la depresión entonces quizá no tanto sea eh, la, la ruptura económica sino la sensación que genera el no poder suministrar aporte económico ¿vale? que yo creo que son dos temas muy distintos, una cosa es no te quiero porque no tienes dinero o no puedes traer dinero o porque ya el dinero que traes no es el mismo, a casa lo traes o no aportas que, que no quiero estar contigo porque el que no puedas traer dinero te genera un comportamiento que es, vamos, no, no se puede tolerar Yo y, creo que son claro. y, y Teresa, ¿y cuándo la separación o el divorcio se convierte en un auténtico infierno para las parejas? Pues por desgracia es en un porcentaje muy alto, pero también es cierto que cada vez más parejas entienden que, que no tienen por qué finalmente generar ese malestar pero sí que es cierto que una tasa muy alta eh, genera ese infierno que tú nombrabas, pero es porque la peor emoción que tiene el ser humano, una de las peores es el despecho, es decir, como ya no me quieres te castigo, entonces empiezo a cuestionarte, empiezo a, a ir poniéndote la zancadilla y sobre todo porque la persona se siente cuestionada por todos los lados y entonces empieza a actuar de una forma bastante agresiva pasiva, que es la peor forma que se puede atacar a alguien. Decir, parece que te estoy aquí ayudando y facilitando, pero en el fondo estoy fastidiándote todo lo que puedo y más. Muchas veces no hay ni tan siquiera un disfrute de fastidiar. Es la forma en que tiene la persona de defenderse de que ya no le quieran. Eso es eh, el, lo más frecuente, el despecho. Pero también puede influir eh, las amistades o, las, o la familia eh, a la hora de. Eh, pues, eh, ¿Convencer a, a alguno de la pareja para que le saque más dinero a, a la pareja en cuanto a la separación o, o el divorcio o incluso los propios abogados? Bueno, los grupos de personas despechadas que al final se van organizando sí que aumentan, incrementan ese despecho y ese inicio de odio desmesurado hacia la otra persona y en el intentar sacar ese rendimiento, ese provecho económico. Sí que es cierto que cuando la emoción amor finaliza y se inician otras emociones y no se canalizan bien, sí que el tema económico es una forma de fastidio grande que se puede utilizar hacia la otra persona. Volvemos a lo mismo, es una forma de castigo, es decir, como no has cumplido la expectativa o no has estado a la altura de las circunstancias, te voy a castigar por todos los lados. Y el tema económico bueno, en nuestra cultura sí que es cierto que es una forma de castigo bastante frecuente. No sé si habéis trabajado con muchos matrimonios, pero ¿cuál es la fórmula para que un matrimonio eh, pueda eh, durar? Como te decía antes, la comunicación, la, la no expectativa, sino el realismo, el, el compartir, ¿no? El compartir inquietudes, miedos, temores, compartir una trayectoria de vida juntos, compartir valores. Yo creo que al final el enamoramiento se puede dilucidar un poco, se puede diluir, pero lo que sí que se mantiene son los valores. Y si el, los valores comunes son el respeto, la continuidad, la comunicación, pues el amor tiene que, tiene que perdurar. Pero claro, cuando esos valores empiezan a cambiarse por emociones mm. negativas, Entonces, sobre todo, mi, mi mensaje es comunicación, que se comunique cómo se está sintiendo la persona en todo momento. Pero claro, la otra persona tiene que aplicar la comprensión, sí. la aceptación. Y, y estáis viendo. ¿Algo? Claro, eh, n, n, no no he mirado la cifra, pero eh, ¿quién empieza la ruptura? Suelen ser más los hombres que las mujeres o, la, o al revés. ¿Quién Yo rompe? Creo que es, ¿vale? No, no. Yo no conozco ningún estudio validado de si es el hombre o si es la mujer a, a nivel nacional o a ni, nivel europeo. No hay ningún estudio validado. De hecho, eh, tenemos una tasa muy alta de parejas que inician eh, una separación o un divorcio y lo paralizan durante un tiempo. Luego lo vuelven a retomar. Parejas que se separan y luego vuelven eh, para finalmente pues finiquitar. Entonces. No hay, no hay ningún. que yo conozca, ¿eh? lo desconozco totalmente si hay algún estudio validado quien inicia el proceso de, de ruptura. Siempre se han dicho que si los hombres suelen la crisis de los 40, la crisis de los 50, de dejar a la mujer por otra más joven. Eh, eh, ¿Esto es tabú? Eh, es, ¿Es un estereotipo? Eh, ¿Qué es? Eso es una leyenda urbana. No, no considero que, que alguien que, que te pueda amar te pueda dejar al contrario. O sea, las huellas que pueda dejar el paso del tiempo o si una maternidad, si la ha habido pues lo único que puede hacer es acre acrecentar ese amor que se pueda tener por la otra persona, cuando el físico de hecho los hombres también el físico, el paso del tiempo es obvio que se nota en ambos sexos y el paso del tiempo en una relación de pareja lo único, si realmente hay amor lo único que puede hacer es, es que se cambie ese, quizá el, el ese gustarse de la juventud por otros valores mucho más bonitos. Entonces, no, yo, vamos, seguro, seguro que es una leyenda urbana. Pues, Teresa Marín, hemos empezado hablando precisamente de la ruptura de los matrimonios después de las vacaciones, no solo son las de verano, también supongo que esta misma regla de tres eh, se aplica a las vacaciones de Navidad. Es cuando la pareja tiene más tiempo eh, pues para, para convivir y ver eh, efectivamente eh, pues eh, quizá las diferencias, si es que las expectativas son tan elevadas. Pues hemos comenzado hablando de este tema, pero también eh, he querido presentarte como recordar a nuestros radio oyentes, que también es la presidenta de Psicólogos sin Fronteras, y has estado en alguna ocasión en este programa hablando de tu trabajo al frente eh, como coordinadora de ese grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes de la provincia. Precisamente estos días se cumplen, Pues tres años de la dana que asoló la Vega Baja y que también tuvo efectos muy devastadores en alguna zona del Camp Delch. De eh, Teresa, vosotros estuvisteis trabajando en esa emergencia, en las inundaciones. Eh, ¿Cuál es el trabajo de, de los psicólogos sin fronteras? Un trabajo duro, eh, ¿cómo se atiende a las víctimas? Lo digo por en este aniversario. Bueno, ¿cómo se atiende a las víctimas? Pues sobre todo prestando apoyo emocional y sobre todo intentando, en la medida de lo posible, restablecer la calma que se vio perturbada por esas lluvias y por esa rota, la rotura del río. Entonces, intentando restablecer la calma, la calma emocional, porque la, la calma física son otros agentes de la sociedad las que debían de restablecerlo. Entonces, eh, estuvimos pues con yo en concreto, con con familiares de fallecidos. Yo, en concreto, hice mucha intervención con menores, y menores, embarazadas, población más vulnerable, ¿no? Mm. Y, y, bueno, en, con ayuda en, en un par de albergues. Entonces, yo creo que nuestro trabajo, nuestra labor, bueno, trabajo, por llamarle de alguna forma, porque yo mm. recuerdo a los radio oyentes que somos una ONG y que, no es, por lo menos, mi labor, ...en toda la dana fue totalmente altruista... ...es decir, es mm. un trabajo voluntario... Es, ...lo de trabajo y voluntario... ...muchas personas no lo entienden muy bien... ...pero bueno, voluntario totalmente... ...y creo que es importantísimo... ...que las personas pudieran expresar cómo se sentían... ...toda la rabia de ver cómo el agua se llevaba... ...sus pertenencias, sus enseres... ...es una labor muy, muy importante porque frenar esas emociones negativas e intentar cambiar esos pensamientos para un poquito más constructivo, con todas las personas que yo personalmente pude intervenir, sí que se vio un cambio de actitud y un cambio emocional. Y supongo que también hacéis un seguimiento de todo el trabajo que, que habéis realizado en la Vega Baja por la Dana. Eh, el agua arrasó a muchas, muchas de las casas. Eh, Ahora tenemos el fuego en la sierra de Málaga. Vosotros sois psicólogos sin frontera. ¿Acudís allá donde se os necesita? Sí, acudimos donde se nos necesita. Es siempre en situación de extrema gravedad. Es decir, a, a mí me encantaría poder llegar a todo, ¿no? Pero a veces mmm, tenemos también nuestro trabajo sí. y sí. tenemos también nuestras familias y nuestra vida privada. Entonces, sí que cuando hay una situación de emergencia como fue la dana, es importantísimo aparcar todo y, y poder aplicar nuestros conocimientos a aquellos con vecinos que los necesitaban. Entonces, el fuego mmm, es una situación muy, muy traumática. No creo que nos destinen a Málaga porque el, el grupo de compañeros de Andalucía es realmente maravilloso Y, y la labor que estoy segura que ya están, bueno, además tengo conocimiento, están desempeñando, es muy importante. Ver cómo el fuego se lleva eh, todo lo que puedes haber conseguido, no y cómo arrastra, arrasa con la naturaleza que tiene. Es una sensación muy parecida a la de la muerte, no a la pérdida sí. de un ser querido. Por eso es tan importante prestar ese apoyo psicológico. Pues muchísimas gracias Teresa Marín por el trabajo que ustedes realizan para ayudar a quienes lo pierden todo. Gracias. Muy buenos días.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 Son las 9 y 37 minutos de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos con más música, se juntaron las cantantes, la cantante y compositora chilena Mon Lacerte con la mexicana Natalia Laforcade para grabar el disco La Trenza, ambas interpretan este tema, uno de los de amor, pero no el amor típico, sino el de la abuela y su nieta, y ese tema lo escuchamos a continuación Is distinta a todas las del barrio para mí, la princesa de la población Mijn no debes te de sufrir Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás cómo vas a brotar Serás la flor más bella Sé, una estrella serás la que más va a brillar.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 ¡Talleres del Amo! ¡Tu taller desabollador! En Valverde del Camino 23, Polígono Carrus y en talleresdelamo.es ¿Te acompaño? Vale. ¡Ay, que no te puedo dejar solo! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 42 minutos de la mañana y les contamos que este viernes comenzará la Semana de la Movilidad... ...que tiene como objetivo, y para ello se han organizado una serie de actividades... ...pues tiene como objetivo fomentar el transporte público y alternativo... ...y reducir así las emisiones contaminantes... ...en hecho sabemos que el 80% de esas emisiones contaminantes... ...provienen del tráfico rodado... ...por ello el lema escogido para este año... ...es por tu salud, muévete de forma sostenible... ...y sobre las actividades que se han organizado... ...vamos a hablar con el coordinador de la Escuela Municipal... ...de Educación eh, Vial, Pedro Tenza... ...y además eh, el responsable de la unidad... ...de ciclista, la unidad ciclista de la policía local Julio Fernández... A él ...le damos la bienvenida al programa Julio, muy buenos días... Hola, buenos días... ...todo preparado para comenzar esa semana de la movilidad europea... ...lo hemos dicho, el objetivo es fomentar el transporte público... ...para ello hay una serie de actividades, creo que son mmm, enormes... Como, eh, ...son muchas, como todos los años, así que vamos por partes... El viernes comienza, ¿con qué actividades? Bueno, pues lo que hemos querido es dar un carácter práctico a esta movilidad, sobre todo porque si el lema es salud, como bien has apuntado, eh, bueno, pues vamos a practicarlo y, y aparte de tener eh, una parte teórica, sobre todo que las actividades fueran eminentemente prácticas. De hecho, hemos, eh, hemos ofertado una serie de cursos durante toda la semana que son de carácter práctico. Entonces empezamos el lunes, miércoles y viernes, con de ciclismo urbano, donde hay una pequeña parte teórica, que, que por cierto se realizan aquí en el Parque Infantil de Tráfico, tanto de salida como de llegada, y desde aquí uh, hacemos un pequeño debate y, y hablamos un poquito de la parte teórica, pero enseguida en nos ponemos a circular por todo Elche, circulando una hora y media, para ver pues, todas aquellas infraestructuras ciclistas que facilitan el uso de, de, de ese tipo de transporte, Y a, que, y a aquellas otras vías que, que no lo tienen, para que vean los usuarios que no es tan, tan complicado eh, llevarlo a término. ¿Cómo Luego, so, pasamos, ¿cómo? Eh, sí. ¿En estos cursos eh, eh, las plazas son limitadas? Hay... Sí, sí. para eh. todos los cursos que hemos ofertado las plazas son limitadas, también por el tema de, de sanidad, del COVID, uh -huh. y la, la inscripción se realiza a través de la página web del propio ayuntamiento, www.elce.es, o también a través de Viciel que es un poco el encargado de, de gestionar esto, estos listados. Y hay Creo tiempo? que hasta esta misma mañana, uh -huh. hasta casi al mediodía, están abiertas todas las elecciones. Vale, pues hay tiempo todavía para apuntarse a esos cursos teóricos, eh, que es eh, aprender a circular en bicicleta, que es, buena es. falta hace. luego hablaremos de, de algunos asuntos. Eh, eso serían lo, lo principal de estos cursos. Sí, eh, estos lunes, miércoles y viernes, de ciclismo, urbano, que lo hemos llamado. Luego, martes y jueves, eh, tenemos un taller de mecánica básica de la bicicleta, que además también es muy demandado años anteriores. Este es el séptimo año que él que se adhiere a esta campaña de la ONU de, de, de la movilidad sostenible. Y estos años atrás nos pedían casi siempre los usuarios de este tipo de cursos pues también un poco aprender a reparar eh, de manera básica por las pequeñas incidencias que les salen en, en su vehículo, pues, como son los puntos básicos de engrase... ...de revisión y sobre todo pues cambiar un pinchazo... ...y cositas muy muy sencillas... ...entonces hemos abierto estos talleres martes y jueves... ...de, de mecánica base, básica de la bicicleta... ...son en vía pública, en este caso en vez de ser en el parque... ...son en vía pública para visibilizarlos un poco más... ...y no solamente así participarán aquellos que... que evidentemente están apuntados y practican... Eh, con, una, ...con una rueda, sino también el público... Que se, ...que se puede congregar un poco alrededor... ...que le llame un poco la atención a ese tipo de, de talleres y demás... ¿Tien? ...luego pasamos al, al sábado... Con una marcha cicloturista que está abierta para, para muchas más personas, para 200 personas, que como todos los años sale de Plaza de Baix y hace una circular urbana muy, muy chula, incluso pasando por los huertos de Palmera, que además se une con la marcha cicloturista que desde hace ya muchos años lleva la asociación de, de, de Peña de las Águilas. Vienen desde arriba, desde Peña de las Águilas, hasta Plaza de Baix y en Plaza de Baix se unen a esta, a esta urbana nuestra y se hace la, la actividad durante pues un, pa, un par de horas. Uh -huh. luego pasamos también a otra saludable como puede ser trekking y andar porque bueno si te das cuenta básicamente hemos eh, reforzado muy mucho aparte además de animar a la ciudadanía a usar el transporte público a que sea en bici o andando entonces andando hemos proyectado una actividad que es eh, un trekking al pantano bajando por toda la, la ladera del río Venealopó hasta hasta el entonces saldrán autobuses desde primera hora de la mañana desde las nueve y media Por nueve, 9 y media, y así eh, sucesivamente varios autobuses hasta la cola del pantano, y desde el pantano se realiza ese itinerario de 8 kilómetros por todo el río hasta, hasta llegar ahí. ¿Cuándo es? Esta actividad también está para apuntarse. ¿Para cuándo el trekking al pantano? El domingo, el domingo por la mañana. Pues es sábado la marcha sí, cicloturística es. y es. el domingo la marcha hacia, a pie hacia el pantano. Eso es. Bueno, salde, salen sí. autobuses para llevar a, a los participantes a la cola del pantano y de ahí sí. bajar a pie. Bajamos, sí, porque era demasiado un poco larga eh, el hacer ida y vuelta, porque sumábamos 16 kilómetros, entonces para hacerlo un poco más accesible a todos los públicos, a aquellas personas que simplemente caminan o pasean y no estén entrenadas, pues queríamos hacer un poco la mitad del recorrido y, y más, pues, cuesta abajo. Entonces, es, es accesible prácticamente para, para toda la familia, incluso para que se vengan los nenes acompañando a, lo, a los papis. Y luego nos quedaría por último el Parking Day, que tuvo también mucho éxito estos días atrás, con diferentes zonas por todos los barrios. En cada uno de los barrios hay unas zonas acotadas de Parking Day donde también pues eh, fue una de las actividades muy muy demandadas y habrá talleres de de esos, de diversas actividades también para toda la familia en esos espacios reservados eh, verdes donde se eliminan esas plazas de temporalmente esas plazas de, de aparcamiento para convertirlo en, en jardines Eso sí. creo que es el, mar, el miércoles 22, que es el día que coincide con el día mundial de Sin Coches. Bien, después del parking day, por lo que has enumerado, eh, eh, ponéis más el acento en eh, formar a ciclistas, porque la ciudad se está preparando precisamente para fomentar el transporte eh, alternativo como es el de la bici, con la creación de esos carriles bici que ya los tenemos y los que hay en proyecto para el próximo año. ¿Por qué, eh, Julio, se necesitan ciclistas más responsables de los que tenemos ahora? ¿Por qué estos cursos de formación? ¿Cómo se debe circular en bicicleta por las calles de leche y en los carriles bici? Bueno, pues eh, creíamos además que era fundamental el emplear eh, mayores recursos en la, en la formación. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, está muy bien las infraestructuras nuevas de carriles de bici que se, que se han creado y sobre todo las que vendrán, que ahora no las comentaremos, pero de nada sirve eh, poder tener muy buenas infraestructuras ciclistas y que luego estén vacías porque por esa falta de formación o ese pequeño miedo inicial a, a poder ...usar este tipo de transporte y demás... ...entonces nos dimos cuenta de que una de las acciones... ...que necesitábamos en la ciudad de Elche... ...no solamente era el crear infraestructuras buenas... ...que sí, que son necesarias y suman adeptos... ...está más que comprobado que si se hacen... ...este tipo de infraestructuras facilitan muy mucho... ...la elección de este tipo de transporte... ...pero nos faltaba algo, que era esa formación... ...esa educación vial para... para ...no solamente para los niños en los escolares... ...como hacemos aquí en nuestra escuela durante todo el año... ...sino cursos para adultos... ...para animar un poco... ...a esta ciudadanía adulta a poder elegir eh, como medio de transporte la bicicleta... ...y la verdad es que fue todo un éxito... ...estos años atrás realizábamos este tipo de actividades muy parecidas con Biciel... ...el último jueves de cada mes hacíamos los cursos... ...y de cada curso que dábamos teníamos un feedback muy muy positivo... ...y además eh, eh, muchos de los usuarios... Un tanto por ciento muy elevado, de un 15%, que es una cantidad muy, muy, elevada, se sumaban a este tipo de transporte a raíz de realizar los cursos. Entonces, con esa idea hemos planteado en esta semana de la movilidad estos cursos para animar a los ciclistas y, sobre todo, lo que debemos calendarizar a través de nuestra escuela durante todo el año. Que, si Dios quiere, a partir de enero podremos calendarizarlo eh, básicamente eh, los viernes tarde o sábados por la mañana para que nos salgan cuatro cursos al, al mes. Eh, ¿Son gratuitos? Sí, sí. Todas las actividades que estamos comentando son totalmente gratuitas. Es suma el propio ayuntamiento a través de la Concejalía de, de Movilidad y bueno, la nuestra que es de Seguridad, que colaboramos, Bien. y son totalmente gratuitas. Lo único es el, el foro, que, que están limitadas. Bien, entonces, por lo que has dicho, hay infraestructuras, pero ¿hay suficientes usuarios para las infraestructuras que se están creando para los carriles bici? Bueno, yo creo que cada vez Elche eh, goza de, de mayor salud en estos carriles, eh, es decir, en cuanto a usuarios, Si bien, eh, podríamos tener bastantes más. Y de hecho, un poco la, esta, esta nueva estrategia de, de hacer su transformación va un poco ligada a esa línea. Intentar fomentarlos para que se utilicen mucho más, porque además está demostrado en otras ciudades que a lo mejor nos llevan un poquito de ventaja, pero de otra mentalidad un poquito más abierta en el resto de Europa, que la medida que más, eh, anima a, a coger la bicicleta es, eh, cuantas más usuarios de la ve O es decir, tú ves muchos ciclistas y al final dices, oye, ¿y por, qué, ¿y por qué no? En cambio, si lo ves vacío, no, no, no lo utilizas pero sobre todo de sensibilización hacia el resto de usuarios, hacia la normalización de este uso de, de la bicicleta como medio de transporte y sobre todo hacia el calmado del tráfico y hacer una ciudad un poquito más amable. La gran medida es eh, cuantas más bicis circulen, eh, mucho mejor. Más allá de que haya normativa eh, regulada con señales, con multas y demás. La, que, la acción más potente es eh, cuantas más bicis en la calle, mejor. Entonces, en ese sentido, ECHE quiere crecer y por eso estos cursos de formación, para animar a, a toda la ciudadanía. Para animar y también para convertir a ciclistas responsables, porque ¿cómo se conduce los adultos en bicicleta? ¿Cómo se conduce? Porque hay muchas infracciones. ¿Cómo se debe conducir en bicicleta y cuáles son las infracciones más frecuentes que se cometen? Bien, bueno, bien. básicamente vienen todas de la mano De la de, la, de no concienciarnos de que, de que la bici realmente es un vehículo más. Es decir, en el momento que eh, Interioricemos que la bicicleta Es un vehículo, que está catalogado como tal No un juguete o cualquier otro tipo de artefacto Sino que es un vehículo por DGT Catalogado desde hace años Yo creo que disminuirá esa sensación de impunidad De que no pasa nada, de que me puedo saltar un semáforo, De que puedo eh, adelantar o, o circular por donde yo quiera En el momento de que sea mentalidad se, se interiorice y, y sepamos que cuando vas en, en, en el coche tienes una serie de responsabilidades, en la moto también, en el camión también, pero en la bici también, pues ese mismo usuario pues tendrá eh, pues eso, más respeto hacia, hacia el resto de usuarios de la vía en la, en la circulación. El... Y se trata básicamente de eso, de respeto y, y educación. Por eso eh, tan importante es esta formación también para los adultos. ¿Los ciclistas pueden en estos momentos circular por las aceras de Elche? No... No, las aceras están totalmente prohibidas por, por la Dirección General de Tráfico, como los reglamentos a nivel estatal, si bien la ordenanza municipal de Elche, de Elche y cualquier otra de las ordenanzas municipales pueden eh, eh, digamos, eh, moldear un poco de por dónde pueden circular y por dónde no a nivel urbano, ¿eh? porque los reglamentos a nivel nacional están básicamente orientados a la, a la circulación interurbana. Entonces, en ese sentido, las ordenanzas municipales invitan a eh, poder usarla en cuanto mayores sitios mejor para facilitar esa movilidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando coexiste eh, eh, en un mismo espacio con otros usuarios de la vía, sobre todo más vulnerables, es decir, con el peatón, pues se genera conflicto. Entonces, de esa manera está claramente definido que por las aceras no se puede transitar. Y la ordenanza municipal lo que regula es que en aquellas aceras o bulevares o usos compartidos, como pues, eh, por ejemplo el paseo de la estación, en aceras de más de cinco metros, donde no haya aglomeración de gente, y la palabra clave yo creo que es aglomeración, podrás transitar. Es decir, si a las seis de la mañana tienes que ir a trabajar y en el paseo de la estación no hay nadie, te permite, porque las condiciones de esas aceras tienen ese, ese, ese, esas dimensiones, puedes transitar. Y, además, no hay aglomeración de gente. Y, además, ¿qué se entiende por aglomeración? Pues que puedes transitar de manera recta, con la bicicleta, eh, más de cinco metros, y tener que hacer, digamos, giros o clalón. Y, además, te, eh, permanezcas separado de las fachadas de... de de, Los edificios. de edificios metro y, metro y medio entonces cuando esas condiciones se dan se puede realizar este uso de la bicicleta por estos bulevares y espacios digamos verdes de, de la ciudad y, por ejemplo, sin ir más lejos de Corredora eso es lo que le iba a preguntar la Corredora sí. eh, son las mismas reglas eh, que ha aplicado para el paseo de la estación en la Corredora siempre sí, y cuando en no en haya la aglomeraciones se ha eh, efectivamente, se ha hecho plataforma única además está eh, acotada al tráfico porque tiene unos volardos en sus inicios Que bueno, que, que otras ciudades han elegido volardos, en otros sitios han elegido no poner bolardos poner una cámara, simplemente para que cuando entre un vehículo pues eh, se le pilla un poco la matrícula y se le denuncia. Es decir, cada ciudad un poco ha cogido la herramienta que consideraba más oportuna a la idiosincrasia propia de ese municipio, pero en definitiva lo que se ha pretendido es eh, facilitar que, que la bicicleta pueda transitar por pues, estos espacios cuando no perjudique al resto de usuarios, sobre todo al más vulnerable que se peatón Entonces, la preferencia absoluta la tiene que tener el peatón, Y el ciclista puede irrumpir o entrar en, esa, en, ese, en estas vías, por ejemplo, como puede ser corredora, siempre y cuando no entorpezca. ¿Cuándo no entorpece? Pues cuando no haya aglomeración de gente y, y pueda transitar pues eso, más de cinco metros. Y Pero, trata, en, en definitiva, si ves, de tener un poco de sentido común y de respeto. Es decir, en, este espacio, en el espacio de las ciudades, que somos muchos, tenemos que compartir y creo que cabemos todos, pero lógicamente con una serie de, de normativas pues, para, para proteger sobre, uh -huh. sobre todo al más vulnerable. Julio, como técnico, eh, ¿se, hace, si se, ¿se ha tenido sentido común a la hora de diseñar los actuales carriles bici? Bueno, lo que se ha pretendido en los actuales que ya tenemos y sobre todo en los que vienen a continuación es cerrar un poco y tejer eh, la, el, el mallazo o la malla que, que permita en elche desde cualquiera de los barrios, eh, poderte mover en bicicleta. Entonces. Un poco lo que ha venido a hacerse en la zona del Corte Inglés y demás es eh, cerrar un poco el círculo que teníamos por la Avenida de Libertad para llegar a conectarlo con la L20. Y los futuros carriles que se han aprobado ya, se aprobaron un poco antes de verano uh -huh. y se hicieron exposición pública a, a todos los grupos, eh, son eh, uno que va por Pedro Juan Pulpiñar para darle también algo de, algo de carriles bici a todo el, el núcleo del sector quinto que no tenía, que luego va hacia el Matadero y conectará hacia el hospital. Además, es una obra muy importante porque va en, esa, en ese tipo de vías, va justo por en medio eh, mm. y de manera bidireccional, es decir, un carril muy amable, muy ancho. Y luego el otro importante también es la continuación de Juan Carlos I, que muere ahora mismo en, en, justo en la confluencia con la avenida de Santa Pola y continu, continuará hacia la ciudad deportiva, que es uno de los centros atractores de, de demanda de deporte, por, sobre mm -hmm. todo por los chavales jóvenes, ...para dar servicio también a, a todo el tabis ...y sobre todo a, a este punto de la ciudad deportiva tan importante... O ...donde sea que tantos está, niños hacen, hacen deporte. Está por completar mm. quizá eh, los carriles bici sí. en el municipio. Sí. Julio. Y también para terminar, el Parque Infantil de Tráfico... ...hemos dicho que es el responsable de la Escuela eh, Municipal de Educación Vial... ...Pedro Tenza, ¿para cuándo mm. se abrirá? Porque lo tiene ustedes cerrado por el COVID, pero ¿para cuándo? Sí. Lamentablemente todavía permanecemos cerrados y estamos trabajando ahora precisamente en darle una remodelación, aprovechar este impasse de, de cierre para darle una reestructuración, sobre todo de, de recursos humanos, que nos permita abrir, a arrancar, y esta es un poco la idea que tenemos en enero, de enero a junio. Aunque vayamos un trimestre un poco retrasado respecto al colegio, no tenemos otra porque nos faltan recursos humanos. Estamos ahora formando, eh, con la idea de formar monitores de educación vial, también ganando un poco en, en calidad, no solamente en cantidad, para que cuando vengan los niños seamos capaces de dar una educación eh, pues eso, de calidad, sobre todo basada en valores y con el eje temático, obviamente, de la, de la educación vial y la modera sostenible. Eso es un poco la previsión que tenemos. Además, estamos aprovechando para reestructurar no solamente los recursos humanos, sino también de materiales y de eh, reglamentación, que teníamos un reglamento un tanto obsoleto, ya 25 años en vigor, y había algunos puntos que había que tratar simplemente para facilitar el, el uso de la ciudadanía. Y, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la edad. Estaba acotado de 6 a 16 años. No tenía sentido que, que viniera un papá o una mamá el domingo y el niño de cinco años se quedara fuera, enganchado a los barrotes, y su hermano mayor entrara. En ese sentido, vamos a ampliar este reglamento para que bueno, se abra de 0 a 80 y podamos ampliar un poco el espectro de actividades eh, que coordinamos, tanto en el parque como fuera del parque. Y se me olvidaba algo importantísimo que hay de los usuarios del patinete. Eh, ¿Van a haber bueno, cursos <risa> de formación? ¿Qué que, que van a hacer? Sí. Que, ¿Qué se puede hacer con el sí, patinete sí. en Elche? Sí, no nos hemos olvidado de ellos. De hecho, bueno, eh, están, están de moda, hay que reconocer que están de moda. Incluso en, algunos, eh, en algunas ocasiones puntuales o en algunas ciudades le están ganando la batalla a la bicicleta. Y bueno, no es preocupante desde el punto de vista de la movilidad, pero sí, por ejemplo, de la salud. Es decir, los que nos dedicamos al mundo educativo y estamos en todos los colegios, que hay 50 en Elche y 17 institutos, pues lamentablemente vemos que desde el punto de vista de la salud pues no tenemos que, que ayudar a este tipo de transporte. Sí desde la movilidad, pero no desde la salud. Entonces nosotros si fomentamos muy mucho será eh, caminar e ir en bici respecto al patinete. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos chavales hoy día que tienen no hacen ningún tipo de actividad física, pues el único ratito que tenían de hacer algo de actividad o moverse era eh, ir andando al centro, el centro educativo. Si eso lo sustituimos ahora mismo por un patinete, y por la tarde en nocio se van a la ciudad de deportiva a hacer algo con sus amigos o a quedar con sus amigos también con un patinete, resulta que la actividad física, aunque fuera pequeña como es pasear, de este adolescente se convierte en cero. Y eso es muy preocupante, porque además eh, en España uno de los índices de, de obesidad infantil es de los más elevados de, de Europa. Con lo cual, bueno, desde ese punto de vista y además acompañado este año con el impulso de «Por tu salud, muévete de forma sostenible», pues si con el lema este lo cogemos, eh, el patinete… No es que no tenga cabida desde el punto de vista de la movilidad, pero no desde el punto de vista saludable. Bien, desde ese, eh, también claro. te quiero decir que no, no lo hemos olvidado, por supuesto, no es una crítica una crítica constructiva hacia la salud, pero eh, como somos conocedores de que eh, cada vez más hay usuarios de mm. este tipo de transporte, eh, tenemos pensado dar cursos de formación también para usuarios de patinete, porque además este tipo de colectivo desconoce en la mayoría de los casos eh, qué es lo que puede hacer y lo que no, o por dónde puede transitar y lo que no. Claro. Un poco también porque ha habido mucha incertidumbre desde DGT en la regulación de este tipo de vehículo, que también está considerado como vehículo y es también muy importante tenerlo en cuenta. Al igual que pasaba con la bicicleta, que no, la gente no sabía muy bien porque no, estaba, no lo tenía interiorizado, con los UNT, con los vehículos de movilidad profesional, ha pasado exactamente lo mismo. Y por estos años que llevamos de indecisión a nivel estatal en la regulación de este tipo de, de vehículos, pues un poco los usuarios, los nuevos usuarios de esos patinetes, a veces eh, no saben realmente por dónde pueden ir y por dónde no. Entonces, y... en ese sentido, también vamos a trabajar cursos de formación específicos para ello. Pues brevemente, para evitar sanciones, eh, ¿el usuario del patinete por dónde debe circular? Bueno, ahora mismo, le, lo único que, que, que DGT, con los reglamentos y las instrucciones que ha sacado, eh, les ha dicho que por vía interurbana no pueden transitar, y por vía urbana, pues más o menos se asemeja un poco a la bicicleta y por donde puedan transitar, la, la bicicleta, es decir, los carriles bici por donde pueden transitar la bicicleta, lo pueden, lo pueden realizar. En ese sentido, creo que la única diferencia, por ejemplo, en Elche, es que en lo, en la corredora sí que se ha permitido el uso de, eh, bicicleta y no de patinete. Y, y bueno, hay gente que se pregunta que por qué esa diferenciación. Y bueno, la diferenciación va un poco en el sentido de la seguridad vial. Porque el sistema de frenado, eh, las características propias de ese tipo de vehículo, tanto de rueda como de frenado y demás, de estabilidad, ...pues no son igual que la bicicleta... ...pero además, cuando tú vas con una bicicleta... ...pues siempre vas dando pedales... ...aunque sea incluso de pedales asistidos... ...siempre tienes que ir dando pedales... ...y la velocidad casi siempre... ...en este tipo de vida que lo hemos observado... ...es mucho más reducida que con los 1 ...que simplemente le das a un latiguillo... ...con el dedo o a un puño... Mm. ...y enseguida coge 25 km por hora... ...entonces bueno, como es muy fácil ir a 25 por hora... ...pues mucha gente va prácticamente a esa velocidad... ...cosa que en bicicleta la velocidad media suele bajar muy mucho respecto al 1. Entonces no tenía, no tenía sentido en estos espacios de coexistencia, como puede ser corredora u otros que pudiera transitar, por, por sí. eso, por las características, la velocidad, de este tipo claro, de, de... Todos vivos. los espacios peatonalizados no puede entrar el patinete en el Che. Claro, Y, claro, y en cuanto a los ciclistas, eh, las sanciones, eh, hemos hablado de, de la circulación en, eh, en el casco urbano, pero ¿qué hay mm. de la montaña? Porque, eh, ¿qué hay con respecto a las sendas eh, que ya están mm. establecidas y que hay cotos de, de caza o o propietarios de terrenos que no les gusta que los ciclistas pasen por sí. esas sendas que ya están establecidas. ¿Cómo está este asunto? ¿Siguen sancionando bueno, a los ciclistas? Es, es, sí, ocasionalmente sí que ocurren sanciones. De, de hecho, esta competencia la lleva guardia civil el grupo de Seprona de Guardia Civil. Y, y ha habido varios años, años atrás, le, le hablo, de que sí que efectivamente eh, surgió la polémica. Y bueno, sigue latente. ¿Y por qué sigue latente? Porque realmente pues, se desconoce a veces por dónde se puede transitar y por dónde no. Al final, en definitiva, es mucho, mucha de esta problemática viene, viene condicionada por el desconocimiento de la norma, que es eso, si lo sacamos y lo extrapolamos al, al campo, al campo de leche, pues es más complicado, porque prácticamente no hay ninguna señal. Eh, por ejemplo, en municipios cercanos, como puede ser Creyente y, y, y Santa Pola, pues ha habido ya en, en parte de su sierra eh, mucha señalización de por dónde sí y por dónde no. Entonces el usuario bueno, pues tiene que reducir Tenemos en un momento dado la velocidad, echar un vistazo. ...y ver por dónde puede, tiene prohibido y por dónde no. Aún así es complicado, porque el que realiza mountain bike... Y, ...y lleva dos horas circulando por la montaña... ...pues a lo mejor ha enlazado de manera continua muchos otros caminos... ...con lo cual, pues a veces no sabe realmente... ...si por el que vas era el originario o no. Y entonces un poco pues el desconocimiento de los ciclistas... Pues ...les hace ver que, que no saben realmente si por dónde transitan... ...es una senda que ya había dado sus costumbres, abierta muchísimo tiempo... ...o por el contrario está prohibida... ...y luego, eh, además, si no está acotado... no está vallado, no está cercado... ...pues a veces también irrumpes en alguna, en alguna finca particular... ...que desconoces... ...cuando llevas rato transitando por ella... ...desconoces si efectivamente era, era una finca... O, ...o seguía siendo el mismo camino... ...porque por el mismo camino que circulabas... ...resulta que a partir de ciertos sitios... ...se convierte en una finca privada... ...pero si no hay ningún tipo de señalización... ...pues, pues se desconoce... ...otra cosa es que la haya esa señalización... ...y el conductor de la bicicleta haga caso omiso... ...o no sea que de, no, de al ciclista no se le sanciona... ...si se mete en un camino privado eh, no señalizado pero si se mete en bueno, un camino ah, privado ah, señalizado, ah, sí se le sanciona. Sí, sí se le puede, claro claro que se puede. Lo que pasa es que bueno, la polémica es esta, que, que no se sabe bien muchas, en muchas de las ocasiones eh, si por donde transitaba se podía o no se podía. Pues sí que eh, como le decía, la competencia de estas de Guardia Civil de, de SEPRONA, de vez en cuando se han puesto en la montaña para hacer campañas, tanto yeah. informativas como, como de sanción, Pero claro, de manera puntual, porque el, los recursos humanos eh, de que dispone, lógicamente con, con uno de los municipios más extensos en, en territorio eh, interurbano, para, para, bueno. como es Elche, pues es muy difícil a, a acotarlo. Pues eh, precisamente por esta ambigüedad eh, que, que, sí. que le aconseja a los ciclistas que van a la montaña. Bueno, quizá, quizá a nivel de la lleneta, eh, echarse una leída por encima, por lo menos para intentar aclarar aquellas pistas, eh, aquellas de, de pistas de dimensiones eh, que se puedan transitar y las que no. Y sobre todo, yo creo que también un poco, eh, ya que hablamos del territorio eh, municipal, aunque sea muy extenso, quizá, quizá desde parte del ayuntamiento podrían hacer un trabajo eh, en, en coordinación con la lleneta valenciana. No ya lo digo para señalizar, porque a lo mejor es demasiado complejo y costoso, pero sí unas campañas de, de información y formación. Para los usuarios que cada vez son más los que practican eh, deporte los lo fines de semana, entre semana, pues para sensibilizarlos hacia la protección medioambiental de estas zonas de, de vulnerabilidad y también por, para, para informarles de qué tipo de normativa es la que está en vigor y por dónde se puede y no se puede. Luego la casuística será muy compleja porque hay muchísimos caminos, pero por lo menos a nivel general y global, eh, pues eso, que cada usuario que diga, pues mira, me apetece introducirme en el mundo del montamai, o aquellos ya que son usuarios de, de montamai desde hace años, que diga, oh, mira, llevo tiempo pasando por esa senda y la verdad es que desconocía que era un paraje natural o, o cercano a un paraje natural de especial protección y va. Le hablo de, de zonas como el Clot de Galván, le hablo como la zona del Pantano y uh -huh. de muchas otras de interés que, que, bueno, que hay que, que proteger entre todos. Además, yo creo que, que nos podemos valer de los ciclistas, yo soy ciclista también, sí. lo reconozco y, y tengo muchos amigos ciclistas y yo creo que, que, que debemos sumar eh, a todos los ciclistas en esta protección porque son los primeros que, que están en la sierra muchísimas horas y ante cualquier incidencia no solamente de, de un auxilio a cualquier ciudadano que, que se tuerza un tobillo que ya ha ocurrido en muchas ocasiones sino ante cualquier conato de incendio y demás pues son los primeros en, en avistarlo y poder avisar de inmediato al 112 dos geolocalizarlo con el GPS es decir, en vez de ...buscar esa confrontación, al revés... Eh, ...vamos a informar, a formar... ...y a buscar esa, esa amistad con el ciclista... ...con el ciclista o con qué usuario... De la, ...de la sierra para que nos ayude... ...a proteger por este municipio... Este municipio que, le, ...que tenemos. Doy fe de ello, los ciclistas son los vigilantes... ...de nuestros parajes naturales. Sí, sí, sí, sí. Julio Fernández, muchísimas gracias... ...por el trabajo que realiza, no solo al frente... ...de la unidad ciclista de la policía local... ...sino al frente de ese parque infantil de tráfico... ...que espero que pronto pueda abrir sus puertas... ...para seguir educando... Eh, vial y en seguridad eh, vial a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones. Pues muy, Julio, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y hacernos de, de alto. Gracias. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Ha abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Elch torna a celebrar la Semana de la Movilidad. Marches en bicicleta y de senderisme. Tallers de ciclisme urbano y mecánica de la bicicleta. Y un parking day mes especial que mai. Apunta't a tales actividades en www.elch.es. Y sigue Spardak esta transformación urbana. Regidoría de Movilidad Sostenible. Elch 2030. Ajuntament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 101.4 TeleElch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de TeleElch, este programa La Glorieta. Comenzó a las 9 en punto, ha regresado después de las vacaciones del verano, este lunes y 13 de septiembre, para seguir informándoles. Y como todos los lunes, a las 10 en punto, pues comenzamos nuestra tertulia deportiva. Hoy sin Paco Gómez, lo tenemos viajando hacia Getafe, por el partido que va a disputar el Elche Club de Fútbol esta tarde. Así que aquí en el estudio se nos ha quedado José Antonio González. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, pues eh, González, dime, cuéntame, eh, José Antonio, eh, vuelvo de vacaciones y veo una plantilla de primer nivel. ¿Cómo se ha conseguido el El Club de fútbol? Este año, a diferencia de la temporada anterior, lo hemos iniciado con fichajes eh, pues, tan sonados como el de Pastore, el último. Así es, eh, Ross. No lo habíamos comentado, pero el Elche al cierre del mercado de fichajes ha confeccionado una plantilla muy ilusionante. Se ha disparado la ilusión en el aficionado franjiverde porque, además, como el propio técnico Fran Escriba ha reconocido en la previa de este partido contra el Getafe, una vez ya conoce cuál es el plantel al completo con el que va a contar esta temporada, es la plantilla de mayor calidad que ha tenido el técnico valenciano en sus años en el Elche y eso ya es mucho decir, porque aunque hemos tenido una primera parte del mercado de fichajes en la que el club ilicitano, a través de Cristian Bragarni, que el propietario argentino, apenas se movió, sí que es verdad que en las últimas semanas y ya incluso con ese último fichaje de Javier Pastore una vez cerrado el mercado de fichajes, a priori se le ha quedado una plantilla muy competitiva a un Elche, que eso sí... Desde el vestuario, desde el propio banquillo con Fran Escribá, eh, se sigue insistiendo que el principal objetivo debe ser conseguir eh, una permanencia cómoda en primera división para no vivir algo parecido a, a lo que sucedió el pasado 22 de mayo, aunque al final... El final terminó siendo feliz. La Liga vuelve ya este fin de semana, iba a decir, para el Elche, aunque juega hoy lunes. Hemos tenido partidos durante todo el fin de semana. El Elche lo hará esta tarde a partir de las 8 de la tarde en el Coliseum contra el Getafe de Michel González. Eh, por eh, cerrar el capítulo de la plantilla, brevemente, Ross, decir que el equipo licitano al final ha incorporado a 10 futbolistas y no contamos con que eh, Barragán es más bien una renovación porque ya estaba la temporada pasada. Por ejemplo, su compañero Johan Mojica eh, sí que se puede considerar fichaje porque el club llegó a un acuerdo con el Girona y lo cierto es que se le queda una plantilla muy competitiva a Fran Escribá que tiene incorporaciones en todas las posiciones. Una vez eh, confirmada ya la llegada de Javier Pastori, un jugador de 32 años que ha disparado la ilusión entre la parroquia franjiverde, porque es un jugador eh, de primer nivel, eh, tiene 32 años, llega libre de la Roma, donde ha estado las últimas uh -huh. tres temporadas en la Serie A, aunque es verdad que no ha ofrecido el nivel esperado. Hace 10 temporadas no. el PSG, el Paris Saint-Germain uh -huh. de Francia, pagó por él 42 millones de euros al Palermo y hace tres temporadas fue la Roma la que pagó otros 24 millones de euros por este futbolista que ahora llega gratis al Elche. Y esto muchos aficionados o, o la gente que no esté muy metida en el mundo del fútbol dirá cómo es posible eh, que hace tres temporadas un equipo pagase 24 millones uh -huh. de euros por un futbolista y ahora Javier Pastore llegue gratis al Elche. Bueno, porque el jugador no ha cumplido con las expectativas, tiene ya 32 años, que no es una edad eh, del todo mala, pero es verdad que Javier Pastore en cuanto a su rendimiento eh, está ahora mismo en descenso. Pero esto es lógico, porque si no no podría jugar en en el el ¿no? A todo esto hay que decirnos que Pastore, el gran fichaje en este mercado estival del Elche, no ha viajado a Getafe, no Ajá. está dentro de la lista de 24 futbolistas que ha citado es Scriba, claro. y esto es porque todavía no está al 100%, el jugador lleva tres meses entrenando estaba entrenando uh -huh. en solitario en la Roma y sigue con su puesta a punto. Scriba dijo el viernes que está muy bien físicamente, que está mejor de lo esperado uh -huh pero ha decidido darle una semana más de margen al centrocampista argentino para pues, que siga con su, con su puesta. Punto. Pues esperemos que no se equivoque. Eh, por lo que has comentado, Escriba tiene que estar muy contento. Eh, yo he estado de vacaciones, pero sé que el resultado que está dando el Elche Club de Fútbol con la nueva plantilla, los nuevos jugadores, es aceptable. Sí, con la plantilla incompleta en esos tres primeros partidos de liga, en esos tres primeros encuentros en los que el Elche tenía un calendario muy exigente al empezar la liga... Eh, primero contra el Atlético en casa se sumó un buen punto que incluso eh, supo a poco porque el Elche la verdad es que fue uh -huh. superior al conjunto vasco. Una semana más tarde se perdió por la mínima 1-0 en la casa del campeón contra el Atlético de Madrid. También eh, dio la cara el equipo ilicitano y al final terminó cayendo por un error propio de su portero, de Kiko Casilla, y antes del parón por selecciones se sumó también un punto muy valioso de cara a la permanencia en el Martínez Valero contra todo un Sevilla, un equipazo, uh -huh. una grandísima plantilla al que el Elche uh -huh. incluso tuvo contra las cuerdas, sobre todo en la primera parte cuando se adelantó en el, en, en el marcador. Después es verdad que el físico eh, cayó y ahí el Elche pues supo también sufrir, uh -huh. aunque lo pasó un poquito mal. Y fíjate, Ros, lo comentabas tú, fíjate si Escribá está satisfecho con su plantilla, que en la previa le preguntábamos por ese balance y reconocía al técnico ilicitano que es la plantilla de mayor calidad que ha tenido en sus años en el Elche. Recordamos que esta es su quinta temporada. Vamos a escucharlo. ¿Tienes las declaraciones preparadas? Vamos Eso allá. Es. En el caso nuestro, partimos de lo que partimos, de ser un equipo que se ha salvado en la última jornada y que lo que tenemos que hacer es, ya digo, ser humildes, saber que en cada partido está, hay tres puntos para salvarnos, pero evidentemente las herramientas son mejores. Yo comparo, y es con lo que debo comparar, con, con mi Elche. Y en las cinco temporadas, si, la, si, si uno la del año pasado como una temporada más, que lo es, a efectos de, de plantilla, en esas cinco temporadas es la mejor plantilla que tengo. Ahora lo que tengo que conseguir, que es mi idea como entrenador, es que además sea el mejor equipo que tengo. Tengo mejores jugadores, ahora mi obligación es conseguir que además seamos el mejor equipo, pero eso requiere un trabajo. Eh, por, lo que, por las declaraciones de Escribá, eh, hay confianza en conseguir un buen equipo, evidentemente eh, parte del mérito va a ser de él, eh, pero parece que la, el despido de Nico Rodríguez ha funcionado. Bueno, Nico Rodríguez es verdad que se marchó justo antes de que se cerrara el mercado de fichajes, lo hizo a través de un comunicado y lo hemos venido contando durante todo este tiempo. ¿no? Nico Rodríguez era el director deportivo, pero al final las decisiones, la última palabra siempre la tenía el propietario Cristian Bragarnik. Durante todos estos meses, eh, ese tridente formado entre la dirección deportiva con Nico Rodríguez a la cabeza y su equipo de trabajo, el propietario Cristian Bragarnik, en muchas ocasiones a través de vía telemática y el propio Fran Escribán, ha estado trabajando en la confección de, de esta plantilla. En definitiva yo creo que se le ha quedado un equipo muy competitivo al Elche que como bien decíamos ha empezado bien la liga uh -huh. con ese 2 de 9 en los tres primeros partidos y lo que esperamos es que esta tarde pueda llegar Eso. la primera victoria de la temporada que esas buenas sensaciones se transformen en puntos. Además uh -huh. Ross va a jugar contra un equipo eh, salvando las distancias parecido al porque nuestro. el Getafe de Michel González Tiene cero puntos en su casillero, pero pues es verdad que ha ofrecido una buena imagen en sus tres primeras jornadas de liga, donde ha tenido también un calendario muy complicado. En la jornada inaugural perdió en Mestalla 1-0 contra el Valencia. Una semana más tarde perdió sobre la bocina y por la mínima contra todo un Sevilla en el Coliseum. Y antes del parón cayó en el Camp Nou, en el Camp nou dando la cara... 2-1 contra el FC Barcelona. Así que eh, el Getafe es un equipo también muy competitivo. Además, uh -huh. Michel González en la previa aseguraba no solo que merecen tener más puntos de los que tienen, que uh -huh. no tienen ninguno, sino que además por plantilla... Eh, el Getafe va a estar mucho más arriba esta temporada, aunque nosotros en principio le damos también ahora mismo como uno de los candidatos a optar a, a a eh, esa permanencia. Escribá, ¿qué ha dicho para, para el partido de esta tarde? Pues Escribá, lo vamos a escuchar ahora, no quiere ninguna confianza porque insiste en que es muy engañoso, en que el Getafe está ahora mismo metido en esa penúltima posición con cero puntos y advierte que es eh, un equipo muy competitivo con muy buenos jugadores, con eh, Muy buenos futbolistas de medio campo hacia adelante. Y esto era lo que decía Escribá sobre el Getafe. Cualquiera, y me incluyo nosotros o cualquier otro equipo, después de esos tres rivales puede estar con cero puntos. Eh, no solo ellos. Me refiero que esa es la primera. Han perdido los tres partidos por la mínima. En, posiblemente han merecido puntuar en los tres. En los tres han tenido opciones. Eh, perdieron en la última jugada del partido con el Sevilla, un partido que tenían empatado. Dominaron a Valencia, que es verdad que está en inferioridad, pero claramente y tuvieron muchísimas opciones. Y prueba de ellos que el mejor del Valencia fue el portero. Y compitieron muy bien contra el Barcelona, pese a encajar un gol a los dos minutos. Yo creo que si ahora miramos o analizamos al Getafe por los puntos que tiene, nos estamos confundiendo. Creo que el equipo tiene una base muy buena, que ya lleva años trabajando lo que es la plantilla esa. Y creo que han firmado muy bien, tiene muchas soluciones en ataque. Tiene un excelente entrenador, al que admiro y al que respeto. Creo que van a hacer una buena campaña, pero es cierto que han tenido un calendario, pues un poco como nosotros. Nosotros... Podríamos estar con cero puntos y podrían encenderse alarmas que serían injustificadas porque hemos tenido tres partidos muy difíciles. Hemos conseguido dos, pues bueno, incluso podríamos haber conseguido más, pero es que el Getafe, pese a tener cero, desde luego no merece estar con cero puntos. Por eso digo que no nos, no nos confiemos, es imposible que haya confianza, porque es un equipo que no tengo ninguna duda que va a salir de ahí porque tiene plantilla y entrenador para ello. Pues eh, Escriba coincide absolutamente en todo lo que has dicho, José Antonio. No hay tiempo para más que tenemos a Marga García esperándonos para contarnos la actualidad también, eh, a seguir con más noticias de esta semana, que es importante. Así que, José Antonio, lo importante para... Eh, ¿Cómo vais a cubrir eh, el partido? Porque tenemos a Paco Gómez viajando hacia Getafe. ¿Cómo se va a hacer? Efectivamente, Ros, pues Paco estará allí eh, contándonos lo que suceda en el partido, desde el Coliseum, el campo del Getafe, a las 8 es el encuentro, pues eh, la previa en marcador aquí en el 101.4 en Teleelche Radio Marca y también a través de la televisión local de Elche en Teleelge empezaremos a partir de las siete y media con esa previa así que todos a escuchar eh, la radio o en este caso a, a ponernos la tele para seguir el partido a ver si llega ya la primera victoria de Elche Y por cierto, eh, os la dedico a vosotros, a los periodistas deportivos ¿Habéis escuchado la nueva canción que se ha compuesto para la Liga, para este año, eh, compuesta por Camilo? Pues yo todavía no he me tenido gusta. el placer de escucharla. <risas> Sabía que era de Camilo, pero no, no la he escuchado. Pues a mí me gusta. Vamos a escucharla, si te parece, y terminamos así tu entrevista, José Antonio. Volvemos el próximo lunes ya con Paco Gómez. Muy bien. Y esta tarde, a las 8, os escuchamos. Bueno, a las 7 y media la 7 y previa. media con la previa. Gracias. Vamos a ver... Ahora podemos. A ver si te gusta, José Antonio. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Als tú me niet dan word ik ermee tevreden. Als ik me niet heb, me dices que sí, que sí que sí que sí, me dices que sí, que sí que sí que sí, me dices que sí, que sí que sí Als ik me que ik me niet me me Que ben een intenso que un niño con una pelota Cuando tú automático me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático Dime qué hacemos entonces, pa' que se unten las voces Dime tú por qué yo no sé, lo único que yo sé es que Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú me dejas te invito a que dejemos todo a un lado Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo sé que me dices que sí Que sí, que sí, que sí Que me dices que bien sí, que sí, que sí, que sí. natural. Que sí, que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Te quiero así, tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow natural. Kijkend door de lichten. Als ik je zie, dan wil ik je graag bij me hebben. Als ik je me dices que sí, que sí que sí que sí, graag me dices que sí, que sí que sí que sí, graag me dices que sí, que sí que sí que sí, graag bij me me Yo sé que dices que sí, dime, dime, dime Ik sí, dime, dime, dime que sí Yo sé que het que Ik sí. dime, dime, dime het sí Ik bueno, dime, hier voor het que Ik ben hier voor het eerst. Ik ben hier voor het eerst. Ik ben hier voor het eerst. Ik ben hier voor het Ik het ...de ese mes muy merecido eh, de vacaciones... ...yo como ya las tengo tal... ...ya ni me acuerdo de lo que... <risa> a, <risa> ...a ti se te han olvidado... ...bueno pues mira... ...ahora que te tengo recapitulamos... Eh, ...en este mes eh, que hemos estado... ...que la Glorita no ha estado... ...he eh, dicho que una de las noticias... ...más importantes ha sido... ...ese inicio del curso escolar... ...empañado por el cierre de un colegio... ...debido a las grietas... ...esto ha sido muy criticado... ...por la oposición... ...porque de un día para otro... ...se nos dijo o se informó... ...a la comunidad educativa... Y ese colegio no podía abrir sus puertas. Sí, así es. El, bueno, el curso escolar empezó el miércoles y un día antes, el martes, bueno, pues el alcalde convocó rueda de prensa e bueno, informó de esta situación, que iban a cerrar el bueno, pues, bueno, pues debido a la antigüedad del edificio, las lluvias y bueno, pues debido a los problemas que tiene el centro y que los 270 alumnos iban a trasladar al colegio de al lado al Casablanco. Entonces, bueno, la, la oposición lo ha criticado por anunciarlo El día antes, aunque el alcalde dijo que la comunidad educativa, padres y profesores ya tenían conocimiento de este asunto, bueno, pues ha sido muy criticado el que lo anunciaran un día antes del comienzo de ese curso escolar y bueno, pues eh, dijeron que seguramente todo el curso estarán allí. Uh -huh los alumnos de los dos centros en el Casablanca. Pero no hemos tenido malas noticias, o sea que sí hay buenas noticias. Hemos visto cómo por fin ese, esa residencia de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, cuyo curso, las clases uh -huh. comenzarán una semana después. Hoy el han próximo, empezado en la Universidad de Alicante. El, el día 20 en la UMH. El sí. día 20 en la UMH. Hemos visto cómo la residencia juvenil sí. de Altavix ya eh, tiene las llaves, es el rector de la UMH. O sea que es cuestión de meses que aquello comience a funcionar como residencia después de años y años de estar abandonado y con la maleza creciendo. Sí, bueno, pues ahora el objetivo es bueno, solicitar eh, tanto la gestión de la residencia como también bueno, las diferentes actuaciones que se van a llevar para condicionar el centro. Y bueno, el rector dijo que el objetivo es que de cara al comienzo del próximo curso, el 2022-2023, bueno, pues ya esté uh -huh. en funcionamiento para 57 bueno, estudiantes y también profesores, investigadores. ¿Y qué ha pasado con el COVID? Me fui con una incidencia elevadísima, riesgo extremo, es. 400 y he vuelto y tenemos 90, 97. 97 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, la vacuna ha funcionado. Sí, bueno, como tú dices, cuando te fuiste estaban 450, a mí me pasó al revés. Cuando yo me fui de vacaciones... Estaba eh, apenas a 50 y cuando llegué estaba disparado. Bueno, ahora ha sido al contrario. Pues sí, en eh, un mes eh, ha descendido muchísimo esta incidencia. Como tú dices, está en 97 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, pues eh, ha sido clave esa vacunación, que ya el 70% de la población ilicitana ya está con eh, la pauta completa Como sabes, de IFA ya ha pasado al polideportivo uh -huh. de del eso, Toscar. De eso vamos a hablar ahora, ahora con Carlos de Gregorio, el coordinador de uh -huh. la campaña de vacunación, porque hay muchos temas de los que tenemos que abordar, Marga, en cuanto a la vacunación. No sé si te ha llegado ya la situación hospitalaria. No, porque... todavía no tenemos, eh, el viernes siquiera eran ocho ingresados en los hospitales, cuatro de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, respecto a la vacunación, el alcalde, bueno, pues invita a todos los que no han recibido la dosis, bien uh -huh. porque la rechazan o porque no han sido localizados, bueno, pues que se animen y acudan a vacunarse porque, bueno, es lo mejor que se puede hacer para detener el virus. Lo que sí que eh, la cara más trágica y dramática que hemos tenido del COVID es verdad que la incidencia ha bajado pero lo que sí que me ha sorprendido ha sido el número de fallecidos, el número de fallecidos que hemos tenido en este último mes por desgracia uh -huh. fa eh, fallecidos conocidos. Y ya no solo en el, en el último mes, desde el inicio de septiembre han sido seis Claro. Los fallecidos en elche. Así que mientras esa incidencia y el número de contagios iba descendiendo, bueno, pues hemos tenido noticias bueno, muy negativas con esos seis fallecidos en apenas diez días. Hablaremos, hablaremos de ello como, como hemos eh, dicho con Carlos de Gregorio. Marga, hoy lunes tenemos, aparte del tiempo, que Vicente Bordonado nos dirá si estas lluvias después de... ...que se cumple ese aniversario de la dana... ...si nos va a traer más dana o no... ...esta inestabilidad atmosférica... ...eso nos lo va a decir en, unos, en cuestión de minutos... ...pero habéis tenido... Eh, ...bueno... Eh, ...mucha actividad ¿no? eh, política en estos últimos días... Eh, ...desde un pleno extraordinario... Uh -huh. ...críticas por esa oleada de robos... ...que se están produciendo uh -huh. en el Cández... ...y que continúan todavía... ...que continúan, ya abordaremos ese tema mañana... Uh -huh. ...tenemos tertulia de políticos... Eh, ...pero además en la agenda... Eh, ...hemos tenido manifestación por el Orgullo Game... ¿Sí? ...con a, la participación de Alba Reche... ...en la lectura de ese manifiesto el sábado... Eh, el pleno está ordenado como decimos y sí, bueno también este fin de semana ha sido ese festival solidario de danza uh -huh. a beneficio de bueno de la asociación de ayuda sí. al sahara occidental del de bueno de y también hemos tenido bueno algo curioso que es bueno ha sido la representación del tirachaquetes bueno sí. un acto que se representaba únicamente en el colegio antonio machado de torrellano uh -huh. y bueno pues ya lo han hecho bueno para toda la Que incluso el alcalde, participó en esa representación. Eso es, se trata de girachaquetes, girachaquetas. Se, se trata de una representación histórica que sí. tiene mucho que ver con el inicio de, de Torrellano. Uh -huh. De eso también hablaremos en el programa La no esta semana, del Gira Chaquetes, para conocer la historia que hay detrás de esa festividad que se representa, que se ha representado este fin de semana y que se quiere consolidar en la pedanía de, de Torrellano. Pero tenemos más actividades este fin de semana, el centro de congresos también ha abierto sus puertas y hoy lunes eh, los concejales del equipo de gobierno... Creo que también están en el cementerio en estos momentos. Sí, eso es. Porque allí todavía continúan esos trabajos de exhumación de los cadáveres para, los, eh, para dignificar a los represaliados durante el franquismo, los que fueron fusilados y depositados en una fosa común. Sí, además, bueno en este caso, bueno, la, hoy la actividad se centra en el otro cementerio, en el cementerio nuevo, donde uh -huh. va a acudir el Edil eh, Héctor Díez, bueno, pues para visitar las obras de los nuevos nichos. ¿Ah? Además, el Edil de Comercio, Felipe Sánchez, presenta la nueva edición de Elche Street Market. Uh -huh. Y el Edil de Deportes, Vicente Alverola, presenta la programación de los cursos de natación. Ah, pensaba que iban a visitar las no, obras de exhumación de... No, ah, es en el, bueno, el cementerio nuevo, pero pues bueno, mira, se le preguntará. lo que tú bueno, comentas <risa> sigue todavía, bueno, estuvimos hace poquito allá en el cementerio viejo y bueno siguen esos trabajos muy bien marga pues eh, hay trabajo como siempre siempre hay algo. he vuelto y la rutina es la misma sí. con algunos cambios sí. importantes pero al fin y al cabo lo mismo veremos veremos eh, cómo comienza este curso político que ya hemos eh, tú mismo has visto esta semana cómo uh -huh. como has visto al equipo de gobierno marga te lo pregunto como periodista, con eh, las pilas puestas al alcalde, ¿cómo lo has visto y a sus bueno, socios eh, de gobierno? Sí, el alcalde con las eh, pilas puestas y bueno, con ganas de hacer proyectos, tanto de terminar los que están todavía en marcha y, bueno, y empezar otros, porque bueno, no queda tanto para el final de la legislatura, ya hace unos uh -huh. meses que ya pasamos ese Ecuador, uh -huh. así que bueno, no queda tanto tiempo y hay que hacer bueno, muchos proyectos que, que se han comprometido el equipo de gobierno a llevarlos a cabo. Hay mucho de lo que tendremos que ir Pero Bueno, iremos informando, informando estos casi dos años, todavía queda y, mucha sí. tela por cortar. Y donde tenemos también que poner mucha atención también a los movimientos políticos del partido. Veremos, veremos cuáles son, el partido de todos. Marga García, muchísimas gracias. Volvemos a la una. Bueno, sí. después de un mes vuelvo a la radio, que ya también había ganas. De volver aquí al informativo. Pero a partir dejas, a de la tele, dejas el informativo Telenit o no. Sí, yo hoy vuelve Salvador Campello, ah. así que él coge de nuevo las riendas de ese Telenit después del mes que he estado yo. Y así que yo vuelvo a la radio. Así que bueno, hay como un traspaso allí de, Bien, pues de poder. Así hoy... que nada, a partir de la una con Ana López y conmigo eh, el informativo y, y esta noche, bueno, pues con bueno. Salva el Telenit. Pues lo dicho, Marga vuelve de nuevo aquí, a este estudio, a la una, para informarnos de las noticias con Ana López. Y por la noche con todas las imágenes, Salvador Campello. Gracias. Hasta luego, Rosa. Que vaya bien esta jornada y buen trabajo y enhorabuena. Nosotros continuamos, eh, lo hacemos, eh, pues con la información meteorológica, con Vicente Bordonado, quien nos cierra hoy esa ronda de noticias. Vamos a ver qué nos cuenta.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 Buen día. con la borrasca al oeste de la península hemos comenzado una semana marcada por la inestabilidad atmosférica durante esta madrugada, ya llegaban intervalos de nubosidad y durante las primeras horas de la mañana eh, comienzan a registrarse algunas precipitaciones muy débiles o más bien se están escapando algunas gotas, y es que las temperaturas durante esta madrugada aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael se han bajado hasta los 22 grados, mientras que en el sur del Candael se hemos alcanzado valores en torno a los 19 grados. Hoy vamos a tener una jornada marcada por cielos muy nubosos o cubiertos, muy pocos claros vamos a ver y es que la borrasca la tenemos todavía un poco alejada del territorio peninsular. A lo largo de la jornada de hoy se van a escapar algunas gotas, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima y hoy alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 29 grados. ¿sí? Mañana martes tendremos un día similar al de hoy, con cielos muy nubosos o cubiertos, no descartamos alguna precipitación de carácter muy débil, muy poca cosa esperamos, aunque la borrasca poco a poco irá aproximándose a la península. Viento en calma por la mañana, por la tarde viento flojo de componente marítima, temperaturas nocturnas que durante esta próxima madrugada en la ciudad debido al efecto de la nubosidad no van a bajar de los 23 o 24 grados y las máximas de nuevo rondarán los 29 grados. Miércoles esperamos algunas precipitaciones que puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Defenso de las temperaturas máximas en torno a los 27 grados. Jueves, viernes, todavía quedará algo de inestabilidad atmosférica. Hay mucha incertidumbre en este último tramo de la semana. No descartamos alguna precipitación y de cara al fin de semana parece que vuelve la estabilidad atmosférica, aunque podríamos tener alguna sorpresa. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 36 minutos de la mañana y vamos a encarar la, eh, pues, eh, la recta final del programa La Glorieta, hablando del COVID, porque su incidencia, ya lo han escuchado, ha bajado de forma considerable en elche. De los 400 casos hemos pasado en este último mes a estar por debajo de los 100 ...la incidencia hospitalaria también sigue siendo baja... ...y lo importante es que la ciudad ha retomado su rutina... ...tras las vacaciones del verano con el inicio del curso escolar... ...y con el objetivo alcanzado, se ha inmunizado... ...al 70% de la población con la vacuna... ...ahora queda subir ese porcentaje... ...desde la pasada semana cualquier persona puede acudir sin cita previa... ...a vacunarse en el centro polideportivo del Tosca... ...que se ha vuelto a abrir tras cerrar los pabellones seriales de IFA... ...pues bien, para hablar de este importante cambio... ...contamos en estos momentos con el director de atención primaria... ...del Departamento de Salud del Hospital General... ...y responsable de la campaña de vacunación... ...aquí en el Che, Carlos de Gregorio... ...muy buenos días... Eh, ...buenos días... ...bien, eh, se ha alcanzado el 70%... ...se quiere alcanzar, evidentemente se quiere subir ese porcentaje... pero Esto de alcanzar el 70% de inmunización, ¿esto significa que vamos a extinguir el coronavirus en el Che? Bueno, lo que significa es que podemos afrontar esta pandemia con una mayor tranquilidad, ¿no? pero aseverar o asegurar que el coronavirus eh, se va a extinguir, eso es, no, no, no es, no es eh, factible, ¿no? El coronavirus desgraciadamente sigue estando ahí fuera, posibilidad de contagio, hay esa posibilidad, por lo tanto, debemos de seguir teniendo una actitud muy precavida ante situaciones sociales que nos pueda eh, provocar un, un contagio. Pero evidentemente la vacunación nos ha permitido afrontar de una manera mucho más tranquila y en caso de que ocurriera con dificultad, pero que ocurriera esa posibilidad de contagio, sería un contagio bastante más benigno de lo que estábamos acostumbrados a ver en la ola anterior de enero-febrero. Eso es lo que le quería preguntar. Una persona que se ha vacunado y otra que ha pasado el COVID y que por eso no se ha vacunado, porque considera que se ha inmunizado, eh, ¿son iguales a la hora de afrontar un, o de prevenir el contagio? El, el haber pasado al COVID produce una inmunidad natural por la por enfermedad eh, muy importante, pero aún así eh, la estrategia de vacunación sigue recomendando a estas personas eh, eh, eh, tener una dosis suplementaria de vacunación, una sola dosis, para reforzar esa inmunidad. Y eh, las personas que eh, estamos en, en la vacunación completa. Evidentemente sí que hemos conseguido unos niveles de inmunidad en este caso por la vacunación, pero no no no nos debe de dejar tranquilos. Siempre puede ser que eh, el virus eh, en algún momento pues, de la evolución, no ahora, pero en algún momento de la evolución pueda mutar. Por lo tanto, ...como digo, debemos de seguir siendo precavidos... ...y no bajar la guardia. ¿Eso significa que debemos ponernos la mascarilla... ...debemos lavarnos las manos y debemos guardar distancia? Sobre todo en las situaciones... De ...en que no podamos eh, eh, mantener una distancia adecuada... ¿eh? ...sí que debemos de utilizar la, la mascarilla... ¿eh? ...y eh, las otras medidas que usted ha comentado... ...deben de ser también formar parte de nuestra, de nuestra rutina diaria, no no solamente para el COVID, sino son medidas para otros virus de respiratorios que se contagian y que debemos de, de mantener, como bueno, dentro Ajá. de unos meses tendremos la gripe, que también es una enfermedad, que debemos de protegernos contra ella y que debemos de, de mantener unas medidas higiénicas y de protección importantes contra ella. Eh, sea si durante todo este tiempo que han estado ustedes vacunando, ahora hablaremos de ello, eh, si han hecho estudios eh, sobre la inmunidad que, que estamos alcanzando, los que tenemos la pauta completa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos va a durar esa inmunidad? Pues es difícil saberlo porque la mayoría de las personas vacunadas eh, pues, eh, no es que haya pasado... Excesivos meses desde de entonces. Entonces, eh, eh, no podemos aseverar eh, situaciones eh, sobre cuánto nos va a durar la inmunidad. Eh, pero lo que sí que está claro es que, eh, como pasa en otras enfermedades, cada vez que nos vacunamos, en este caso han sido dos vacunas y en, ya en la estrategia algunas personas con problemas eh, inmunitarios adquiridos o por medicaciones o por bien por enfermedades se le va a poner una tercera dosis, pues cada vez que nos, eh, las autoridades sanitarias recomienden vacunarse, pues conseguiremos unas mayores eh, eh, respuestas inmunitarias ante la enfermedad. Eso es lo que quería preguntarle, la tercera dosis, y ha hablado de que era inevitable, pero parece que no va a ser para todas las personas, sino solo para los inmunodeprimidos? Eh, en estos momentos, eh, la, la estrategia de vacunación que el ministerio y su grupo de, de expertos recomiendan es eh, proteger a aquellas personas que sabemos que son más susceptibles de poder coger eh, el COVID, que son las personas inmunodeprimidas. Eh, deprimidas por, por, bien por que tienen que tomar medicaciones o bien que tienen que, por sus propias enfermedades, tienen estas déficits de inmunidad. Entonces, ya se les está, a través de los servicios de, de prevención de los hospitales eh, valencianos, ya se les está llamando para que vengan a ponerse la tercera dosis. Mm, aventurar eh, nuevos eh, grupos de, de vacunación, pues todo depende de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, la, el Ministerio de Sanidad y por ahora no podemos aventurar cuándo o cómo se va a decidir o si se va a decidir poner una tercera dosis. Carlos de Gregorio, hablemos ahora de la vacunación en Eche. Se ha alcanzado el 70%, tal y como se había previsto. ¿Esto significa que los jóvenes han respondido ejemplarmente? Eh, yo diría que los mayores de 12 a 20 años han respondido, entre otras cosas, porque también eh, había, estamos terminando la, las vacaciones, eh, las vacaciones han sido un factor determinante en este sentido. Y eh, entre 20 y eh, 40 años pues, han sido un poquillo más reticentes a la vacunación, pero ahora estamos viendo que están otra vez retomando la posibilidad de, de vacunarse y en este sentido es lo que la consellería en los espacios de vacunación masiva, en este caso estamos hablando del Coscar de, o de Santa Pola, y interviniente, eh, ha abierto la, la posibilidad de que sin estar citados y sin tener que dar ninguna explicación puedan ponerse y puedan iniciar su vacunación en este sentido pues hacer un llamamiento para que los días que tenemos abierto la vacunación en estos espacios, que en todos los espacios de vacunación masivos de la comunidad, la consellería ha considerado poner los mismos días de vacunación, y en nuestro caso sería lunes por la mañana, hoy mismo, martes por la mañana, y para aquellas personas que no tienen posibilidad de, de acudir por... por condicionamientos, como puede ser el trabajo u otras situaciones el jueves que sería por la tarde en jornada de tarde ahí se puede acudir y se puede uno iniciar su vacunación sin ningún tipo de problema ¿Y tiene que llevar el SIP la tarjeta sanitaria o el DNI? Pues eh, sí, eh, claro hay que identificarse evidentemente no el, el SIP lo permite y en caso de que el SIP no por determinadas circunstancias, hay personas que han podido extraviar y eso puede retrasar el, el obtenerlo a través de su DNI, ¿eh? también se puede, se puede hacer. ¿Hasta cuándo va a estar el TOSCAR abierto para estas personas? Pues tenemos ya la finalización de la vacunación en los espacios como el TOSCAR ...hasta finales de, de mes, la última semana del 27 al 30, eh, ya la consellería lo publicitará, eh, será la última semana en donde mantengamos la vacunación, eh, como digo, en estos espacios de vacunación masiva. Pero en los centros de salud de toda la comunidad se seguirá vacunando sin, sin problemas. Eh. ¿Y qué hay de los menores de 12 años? Los menores de 12 años, pues, eh, es un tema de ficha técnica, ¿no? De todas las medicaciones y si las vacunas lo son, deben de recibir la autorización, en este caso, de la Agencia Europea del Medicamento, y eh, es un proceso eh, complejo y, y muy garantista para que no haya ningún problema. Por ahora no hay ninguna vacuna que sea autorizada ese rango de edad, Y habrá que, que esperar a que se a que se autorice en su momento. Carlos de Gregorio, eh, podremos algún año, porque claro, esto de la vacunación será todos los años. Podremos elegir algún año la vacuna. Bueno, el, el, el tema de la, de la elección de la vacuna ha sido bueno, la, la, el ministerio y la consellería. Eh, Tenían claro de que debíamos de vacunar a un porcentaje de población muy, muy grande ¿eh? y, por lo tanto, todas las vacunas se consideraban que se debían de utilizar. ¿eh? En, en, en siguientes, eh, eh, eh, digamos, eh, programas de vacunación masiva que se pudieran ofertar en su momento cuando se considera oportuno, como también ocurre en la gripe, que digamos que es algo, un proceso también muy semejante eh, o muy parecido o el más parecido que tenemos a este del coronavirus, pues eh, anualmente se eligen varios tipos de, de vacunas de las empresas farmacéuticas que le ofertan, siempre con garantías y dependiendo del rango de se van poniendo unas u otras las que se consideran más adecuadas por la agencia, en este caso española de medicamentos. Así que eh, también hay muchas empresas farmacéuticas, todas ellas tienen autorización, las que hemos puesto aquí, tienen la autorización de la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento y, por lo tanto, se pueden utilizar siempre y cuando no haya contraindicaciones en los, en los rangos etarios que lo hemos puesto. ¿Hay alguna posibilidad, la gente que está vacunada, algunos ahora dicen, ¿habré eh, desarrollado o no anticuerpos en función de los efectos secundarios que han tenido? Porque algunos los han tenido, otros no. ¿significa que una persona que no haya tenido efectos secundarios en la vacunación es que no ha desarrollado anticuerpos o no ha sido efectiva la vacunación? ¿Esto cómo, cómo va, Carlos? No, no, no existe una correlación entre haber desarrollado efectos secundarios y la inmunidad conseguida, no, eso, eso no es así, se puede haber tenido una vacunación Sin efectos secundarios, tranquila, eh, a lo mejor con un dolor local o con algún malestar menor, ¿eh? y eso no significa que se haya tenido ni menor ni mayor respuesta a la vacunación. ¿eh? No, no, eso no, no, no tiene una, corre, una correlación entre efectos secundarios y la respuesta que hayamos tenido. El certificado de vacunación eh, se descarga eh, de, por la web eh, accediendo con la SIP, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, a través de la consellería se puede descargar o incluso entrando en la web del ministerio también se puede descargar el certificado europeo de vacunación para, uh -huh. bueno, para movilidad, para viajar, para... Bueno, de, en algunos países de determinados eventos pues se uh -huh. necesita demostrar que sí que efectivamente se ha vacunado con la dosis completa. pues A través de la web del ministerio o de la consellería es un trámite muy, muy sencillo, no, no lleva muchos minutos de poderlo obtener. Y, y se, uh -huh. puede, se puede hacer. Y hay un dato que, que preocupa, supongo que a ustedes los sanitarios les ha preocupado, y es el número de fallecidos que hemos tenido, eh, sobre todo en este mes de septiembre. Eh, las personas que han estado hospitalizadas, que han sido pocas, ¿han sido las que han tenido o solo una pauta o las que no, están, no estaban vacunadas? Pues eh, sí que hemos comprobado que en un porcentaje muy alto eran personas o bien que no se habían vacunado o bien que solo habían tenido una primera vacunación. Eso es así y nos hace eh, pues, motivar y reflexionar que la vacunación ha sido efectiva, no solamente a nivel personal, sino también a nivel, eh, digamos, eh, de la inmunidad que se llama de grupo o de rebaño, eh, porque evidentemente cuanto más porcentaje de población está vacunada, el virus se difunde y se contagia con mayor dificultad. Es decir, no solamente eh, debemos de pensar a nivel personal que de hecho sí ¿eh? a la hora de decidir vacunarnos o no, sino posibilidad solidaridad con el resto de nuestros conciudadanos ¿no? La inmunidad de grupo así funciona y cuanto el porcentaje llega a unos niveles altos ¿eh? el, el virus se difunde de una manera mucho más, más difícil para él ¿no? ¿Eh? Así que Un nuevo llamamiento a que en estas dos tres semanas y luego posteriormente en los centros de salud, pues las personas sigan eh, aquellos que en algún momento tenían alguna reticencia o algún eh, problema de tipo médico o de tipo laboral, eh, pues que acudan a los espacios de vacunación masiva. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Muchísimas gracias, Carlos de Gregorio, director de Atención Primaria y responsable de la vacunación en Elche. Gracias por el trabajo inmenso que han realizado para protegernos a todos. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo xt 60 ¿cuánto queda para llegar? No respondas. Ya responde tu Volvo.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 ...con Rosmar y Alonso. Pues quedan tres minutos para llegar... ...ya a las once en punto de la mañana... ...ponemos eh, el punto final... ...al programa La Glorieta... De ...este lunes y trece... ...volvemos mañana martes... ...hemos hablado... ...de esa campaña de vacunación... Eh, ...que ha conseguido... Su objetivo, el objetivo previsto de inmunizar al 70% de la población, lo hemos hablado en estos momentos con el responsable de la campaña de vacunación. También hemos hablado con la psicóloga Teresa Marín sobre la ruptura de las parejas, de los matrimonios, los divorcios que suelen aumentar después de un periodo vacacional como el periodo de vacaciones de verano o de Navidad. Y también hemos abordado esa semana de movilidad europea que comienza el próximo viernes con una serie de actividades, cursos, el Parking Day y marchas cicloturísticas y a pie al Pantano del Che por la ciudad, por el municipio. Nos lo ha contado el responsable de la unidad ciclista de la Policía Local y del Parque Infantil de Tráfico, Pedro Denza, Julio. Fernández. Y por supuesto que a las 10 hemos tenido esa ronda de noticias con José Antonio González, hablando del partido que disputará el Elche contra el Getafe esta tarde a las 8 y que desde las 7 y media aquí en el 101.4 vamos a retransmitir en directo con Paco Gómez. También hemos hablado de las noticias, hemos hecho un repaso a las noticias del mes con Marga García y que la tendremos ahora a la una del mediodía ...con la actualidad en esta agenda informativa del lunes 13 de septiembre... ...y también hemos terminado con Vicente Bornado, ...con la información meteorológica, con esa inestabilidad eh, atmosférica... ...que ya está siendo noticia nada más comenzar la semana... ...y ahora terminamos con la música, con Me Gusta La Vida... ...y les dejamos ya Entre Amigos con Rosa Lucas... ...con su programa Entre Amigos... ...nosotros volvemos mañana, hasta entonces... En me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro Ay, como me gusta la vida la primavera de brazos abiertos y Las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos Ay, como me gusta la vida Ir donde nos lleva el viento Donde los sueños nos gritan Donde me dicen de siempre amor Lo que me gusta es eso, sin medida, hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida